Aquí comença Onda Libre. I try like to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 Molt bon dia a tots, molt bon dia a totes. Una setmana més a Onda Libre, el 91.4 de la FM de Barcelona. En aquest diumenge, dia 21 d'octubre, quan són ja les 12 i dos minutets del de matí comença Onda Libre. Doncs per començar, donarem les dades del programa, que és el número de telèfon en directe, que és el 933177366, el mail del programa, que és ondelibre1917.es, 1917 en números, i el blog on podeu descarregar-vos el programa una vegada, eh, em sembla que cap al dilluns a la nit, cap al dimarts ja us el podríeu descarregar, que és espaia espaialliberat.blogspot.com. O electrònic... Com ja sabeu, on del llibre s'emet a Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM de Barcelona. I per tots aquells que esteu fora de l'àrea metropolitana o preferiu escoltar-lo per internet, teniu www.contrabanda.org per l'emissió online. El programa és en directe fins a dos quarts de dues, fins a les 13:30 d'aquest de matí o del migdia ja, i es remetrà el dimarts a partir de les 10 del matí. Doncs, després de l'entrada i explicades ja les dades bàsiques del programa, escoltem un tema de música i us expliquem què anem a fer avui en el programa da Onda Libre. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes There's a thousand pretty women waiting nothing there. They're all living the devil maker, and I'm just a devil with love that spares. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! How oh, I wish that there were more than the 24 hours in the day Even if there were 40 more I wouldn't sleep a minute away all oh, that's Frank Jack and Polter and the Rulet Wheel A fortune won and lost on every deal All you need is a and a new steel Viva Las Vegas Viva Las Vegas Las Vegas with your neon flashing And the one and bandits crashing Almost holds down the drain And people Las Vegas turning day into night Time turning night into daytime If you see it once You'll never be the same again On the run, I'm gonna have me some money Because me, my very last dime If my wind up broke will I'll always remember that I had a swinging time uh, I'm gonna give everything I've got Lady, look, please let the dice stay hot Let me shoot a seven-year-old every shot So on stage Aquesta setmana no tenim convidats al programa amb la qual recuperarem el format normal de, del mateix que és fer un monogràfic en el qual avui el dedicarem al Vaticano eh, i les seves connexions amb la màfia italiana i eh, també amb a paper que van jugar a la Guerra Freda. Després farem la lectura de les notícies i els breus del programa, que ja sabeu que doncs, això el propi nom indica. Farem doncs, una lectura, un repasset ràpid de notícies que puguin haver generat la setmana passada i que siguin interessants, i també llegirem alguns comunicats de col·lectius que ens han fet arribar al programa. I per acabar doncs farem una miqueta d'agenda. O sigui que aquest és el programa. I el monogràfic d'avui va sobre el Vaticà i les seves connexions amb la màfia italiana i el paper que va jugar durant la Guerra Freda. que per aquells que nos estan escoltant, podeu trucar en qualsevol moment del programa i dir la vostra al 903 317 73 66. You, like you, like you, you, you anyway. be driving a road in Vaticano lo crearon los fascistas italianos. Los católicos disponen de un estado propio gracias al fascismo, gracias a Mussolini, gracias a la vieja Italia fascista con la firma en 1929 del Tratado de Letrán entre el gobierno de los Camisas Negras y el Vaticano. Mussolini regaló a la Iglesia Católica su propio Estado soberano y toda una serie de garantías y medidas de protección diplomáticas de las que ninguna otra religión disfruta. Se le concedió inmunidad y sus diplomáticos empezaron a gozar de privilegios internacionales. Por eso el Vaticano es el único estado teocrático del mundo, una reliquia de la más siniestra reacción mundial en el mundo del siglo XXI. Desde sus mismos orígenes, el Vaticano demostró su habilidad para entablar lucrativos negocios con los gobiernos fascistas. Los tres grandes defensores de la fe católica fueron Hitler, Mussolini y Franco y los tres firmaron sus respectivos concordatos con el Vaticano. Al concordato de 1929, firmado con Mussolini, le siguió otro con el tercer Reich de Hitler. Su gestor, Francesco Pacelli, fue una de las figuras claves del pacto con Mussolini. Su hermano, el cardenal Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío XII, fue el encargado de negociar como secretario de Estado Vaticano la firma del tratado con la Alemania de Hitler, que era católico como Goebbels, von Papen y muchos otros jerarcas nazis. El cinturón que utilizaban las tropas de la Wehrmacht decía así, Gott min uns, perdón por mi alemán, Dios está con nosotros. Dios estuvo siempre con los campos de concentración y las cámaras de gas, en las cavernas de la Gestapo y en el búnker hitleriano en Berlín. Pero Dios no era omnipotente. El ejército rojo fue más fuerte que todas las plegarias y liberó ...a la mitad de Europa de la peste parda. La Santa Sede se benefició de la exención impositiva de sus bienes... ...en beneficio de sus curas, misioneros, parroquias, fundaciones, empresas... ...y todo su gigantesco imperio monopolista. Los beneficios que recibió el Vaticano del fascismo fueron entonces... ...fueron enormes, pero entre ellos los beneficios fiscales fueron preponderantes... El Vaticano es el más grande paraíso fiscal del mundo. No pagan derechos arancelarios por sus importaciones. De ahí que uno de sus negocios más lucrativos sea el blanqueo del dinero negro proveniente del tráfico de armas y del narcotráfico. Muy por delante de las Islas Caimán, Suiza, Bermudas o Leichenstein. siempre se deshacía en elogios hacia Mussolini llegó a afirmar que era un hombre enviado por la divina providencia por su parte Mussolini se comprometió a introducir la enseñanza de la religión católica en todas las escuelas del país y dejó el matrimonio bajo el patronazgo de las leyes canónicas que no admitían el divorcio los regímenes fascistas de Europa estuvieron siempre apoyados de manera entusiasta por los católicos el régimen nace en Alemania bajo Hitler, el fascismo italiano bajo Mussolini, el fascismo español bajo Franco, la dictadura salazarista en Portugal, el régimen clerical fascista de Tiso en Eslovaquia, el régimen de los sustachis en Ucracia, en Croacia y el de Pinochet en Chile. Son pruebas contundentes del compromiso católico con la más negra reacción mundial. El franquismo como obra de Dios. Elevó la guerra civil a la categoría de cruzada y condecoró al general Franco con la orden suprema de Cristo, la más alta institución vaticana, con decoración que le impuso el nuncio apostólico Antonichetti, delegado en la zona franquista durante el alzamiento militar. El Vaticano y la Iglesia Española participaron directamente en las atrocidades cometidas por el régimen español, del cual la Iglesia Española formó parte esencial. La Iglesia Católica siempre mantuvo excelentes relaciones con la España del criminal Franco, con la que firmó otro concordato en 1951. Alentada por la propaganda franquista, la figura del nazi Pío XII fue la de un santurrón, los unos se pagaban los favores de otros. El cardenal Isidro Gomá, desde el primer momento de estallar la guerra civil, se colocó al lado de los sublevados, reorganizando la iglesia en la zona franquista para la lucha contra la república y la democracia. Su apasionada defensa del franquismo en las pastorales y en la carta colectiva del episcopado español tuvieron gran repercusión internacional. Cuando terminó la guerra, dando un nuevo reconocimiento al franquismo, publicó El catolicismo y la patria, verdadera apología del terrorismo de Estado. estalló la guerra civil, el obispo de Salamanca, Enrique Lepla y Daniel, como todos los jefes católicos, se colocó también en el bando de los sublevados. En septiembre de 1936 apoyó al bando franquista con su pastoral Las dos ciudades. En colaboración con la propaganda franquista en 1939 publicó el el documento el triunfo de la ciudad de Dios y la resurrección de España. En 1940, sustituyendo al cardenal Gomá, fue nombrado arzobispo de Toledo y primado de España. En 1946 fue nombrado cardenal. Gobernó la iglesia española durante más de 20 años, dejando claro su total colaboración con todas y cada una de las brutalidades del régimen franquista contra los demócratas que luchaban contra el fascismo. Cuando Himmler viajó a España en octubre de 1940 para crear la policía española a imitación de la gestapo alemana que él dirigía, visitó el monasterio de Montserrat, donde fue recibido por el abad y toda la comunidad monástica en pleno. Durante décadas, cada domingo, en las misas los curas rogaban por su caudillo. La defensa del franquismo estuvo en cada plegaria, en cada rezo, en cada discurso y en cada púlpito. La iglesia española controlaba casi la mitad de la prensa de la época y jamás emitieron ni una sola voz crítica hacia los desmanes del régimen. A raíz de la ocupación alemana de Bohemia y Moravia, lo que es la actual Chequia, Chequia, Eslovaquia se independizó, convirtiéndose en un satélite de la Alemania nazi. Gobernaba el país, de mayoría católica, un partido nazi cuya cabeza era el primer ministro, Bela Tuca. Pero el presidente de la república era un sacerdote católico, Josef Tiso, un reaccionario antisemita. En 1942 empezaron las deportaciones de los 80.000 judíos que había en Eslovaquia. En el verano de 1944 hubo una sublevación popular y para sofocarla entraron las tropas alemanas en el país. El Vaticano envió al sacerdote Tiso un telegrama en nombre de Pío XII en la, pe en la que pedía que ajustara sus sentimientos y sus decisiones a las exigencias de su dignidad y de su condición sacerdotal. En su contestación, Tiso minimizó la gravedad de lo que sucedía, dando a entender que las deportaciones tenían como destino las fábricas alemanas, e incluso se deslizaba alguna expresión antisemita. En 1947, el cura Tiso fue capturado por el ejército rojo y fusilado. La Logia P2, la Red Gladio y el Vaticano. Estados Unidos recuperó a los nazis para la política de la posguerra, no solo contra la URSS, sino también para los países occidentales, entre ellos Italia, donde a través del príncipe Valerio Borghese, director de la décima MAS, reciclaron a los viejos pistoleros fascistas, entre ellos Licio Gelli. La carrera política de Licho Ghelli comenzó en España como voluntario de las camisas negras enviadas por Benito Mussolini a la guerra civil en apoyo de Franco. Agente de la Italia fascista durante los años de la Segunda Guerra Mundial y overla... overlaunar... bueno, una especie de, de cargo de las SS tras la guerra civil española... Fue enviado como enlace a Alemania, donde actuó como interlocutor con los oficiales del Tercer Reich y el X-2 de la OSS estadounidense, antecedente de la CIA. Su experiencia en inteligencia llevó a que su jefe borghese le traspasara a la CIA tras la guerra, interesada esta en contener el desarrollo de los comunistas en toda Europa. Su caso no es el único. Humberto Ortolani es otro ejemplo de la misma especie. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ortolani fue uno de los jefes del servicio de inteligencia militar fascista especializado en contraespionaje. Era un abogado católico, miembro de la logia P2 y con mucha influencia en el Vaticano. Gelli creó la logia masónica Propaganda Due, que es lo que me ha estado llamando como p 2 esta logia masónica fue creada para dirigir la guerra política contra el comunismo en Italia. El viejo pistolero fascista se convirtió en el personaje central del dispositivo secreto del Pentágono. A través suyo se tejieron los hilos de Gladio, que le permitieron convertirse en uno de los provocadores anticomunistas más señalados de la Guerra Fría. Época en la que, a la sombra, permaneció vinculado al Vaticano y a sus distintos sectores del poder en Italia. Asistió a las ceremonias de investidura de los presidentes estadounidenses Carter, Reagan y Bush Padre. 1993, cinco antiguos presidentes de gobierno, varios ministros y más de 3.000 políticos y empresarios fueron acusados, procesados o condenados por corrupción y asociación con la mafia. Entre ellos había también numerosos militares, funcionarios del gobierno y obispos. Uno de los implicados, Francesco Madonia, jefe de la democracia cristiana, ...cayó abatido a tiros tras la confirmación de la sentencia. Toda la cúpula de las Fuerzas Armadas... ...y de los servicios secretos italianos... ...estuvo asociada a la logia P2. Según el periodista alemán Jürgen Roth... ...desde 1983... ...Bettino Cracci, expresidente italiano socialista... ...también fue corrompido con millones de dólares de la logia P2... De acuerdo con los planes de la P2, en sus cuatro años en el cargo, aseguró mediante decretos del gobierno, entre otras cosas, el imperio mediático del miembro de la P2 Silvio Berlusconi. Gelli fue acusado de ejercer un papel fundamental en Gladio, así como de espionaje, sabotaje y chantaje. ...para lo cual recibió enormes sumas de dinero de la CIA... ...que iban a parar a su bolsillo y al de su logia... ...a través del agente estadounidense Richard Brennecke. Ese dinero era utilizado para financiar operaciones especiales de la CIA... ...así como el, ter así como el terrorismo fascista en los años 70... ...cuyo origen de ese dinero era el tráfico de drogas y de armas controlado por la agencia norteamericana. Ante la magnitud del escándalo, el Parlamento italiano designó una comisión que trabajó durante dos años, con la ayuda de 40 comisarios especializados en el crimen organizado para desenredar los hilos. El 20 de mayo de 1984 se publicó el texto del informe de la Comisión, llamado Informe Anselmi, en la revista L'Expresso. Es la síntesis de unas 500.000 páginas de documentos, testimonios y declaraciones, acumuladas por los investigadores, que ocupan un salón entero del Parlamento italiano, custodiado día y noche por guardias armados. El informe revela también los crímenes cometidos y las conspiraciones del golpe de, golpe de Estado fascista en Italia bajo la denominación Operación Rosa de los Vientos. Al destaparse la red Gladio, en 1990 el escándalo llevó a la prohibición de las sociedades secretas, entre ellas la masonería en Italia. La logia fue aparentemente disuelta y sus miembros acusados ante los tribunales por su implicación en varias tentativas de golpe de Estado fascista. En todas ellas estaba directamente implicado el Vaticano pero nadie se atrevió ni siquiera a sugerir la disolución de la Iglesia Católica. Sin embargo, los, los vínculos entre la Logia Pdue y el Vaticano son de dominio público. En septiembre de 1978, el periodista Mino Pecorelli, antiguo miembro de la Logia P. Due, había escrito un artículo titulado «El gran alojamiento del Vaticano», ...dando los nombres de 121 masones dentro del Vaticano. La lista estaba integrada por cardenales, obispos y prelados de alto rango. Los nombres de Jean Villot, su ministro de Asuntos Exteriores... ...el cardenal Paul Marchinkus, jefe del Banco del Vaticano... ...y Pascual Emacchi, su secretario personal, estaban en la lista. Pecorelli fue asesinado a tiros el 20 de marzo de 1979... Recordeu, esteu escoltant Onda Libre el 91.4 de la FM de Barcelona. Tots els diumenges en directe de 12 a 2 quarts de dues. mafia y el Vaticano. La alianza Vaticano-Estados Unidos, masonería, cosa nostra, se gestionó pues al comienzo de la Guerra Fría. La mafia siciliana fue una especie de gobierno secreto estadounidense, impulsado por la necesidad de enfrentar al enemigo en común de impedir por todos los medios la extensión del comunismo en Europa. A cambio la mafia italo norteamericana utilizaba el Instituto para las Obras de Religión, también llamado Banco Vaticano, para blanquear dinero sucio procedente del tráfico de drogas y de armas, así como de otras actividades criminales. La investigación del proceso Mafia Pedue, emprendido en Italia a principios de los años 80, demostraron que el Vaticano sirvió durante más de una década como paraíso fiscal. La logia Petúe utilizaba los servicios del Banco Vaticano para enviar el dinero a cuentas en Sudamérica, sobre todo a Argentina y Centroamérica. Una gran parte de las operaciones del ContraGate, dirigida por el entonces vicepresidente Reagan, Y eh, con la cia el, y, el, y al frente de la cia George Bush, padre del actual presidente, eh, se realizó mediante las redes financieras de la mafia itala norteamericana respaldadas por el Vaticano. El caso contra Gate eh, tiene que ver con la financiación de las guerrillas contrarrevolucionarias en América Latina. Eh, ...sacadas del dinero de tráfico de drogas y de armas... ...sobre todo con la venta de armas a Irán. El banco, el banco Vaticano estaba muy estrechamente vinculado... ...al Banco Ambrosiano, propiedad de Roberto Calvi. A comienzos de los 70, Calvi había comenzado... ...una exitosa ascensión en el mundo de las finanzas italianas... ...de la mano de su padrino, Michele Sindona... ...miembro relevante de la logia P2... ...y banquero de la Cosa Nostra desde 1957. El Papa Pablo VI nombró a Sindona consejero financiero del Vaticano... ...y la investigación del juez Ferdinando Impostinato... ...demostró más tarde que fue escogido con conocimiento de causa por la Santa Sede. El Banco Ambrosiano fue un trampolín al servicio de la CIA y la mafia para distribuir cantidades astronómicas de divisas a los escuadrones de la muerte controlados por la CIA, con la complicidad de las ventaja, ventajas fiscales y la opacidad del Vaticano. Sindona introdujo a Calvi en los círculos del poder Vaticano, en asociación con Monseñor Marchincus, uno de los más firmes aliados de la mafia italo-norteamericana en el Vaticano. La conexión Banco Ambrosiano-Banco Vaticano fue también la vía a través de la cual Licho Gelli, que ya lo hemos visto, fue uno de los fundadores de la logia masónica P2 ingresó en el núcleo de personas influyentes dentro de la Santa Sede. En relación con esto, Pablo VI confesó a un cardenal. El humo de Satanás entró en la iglesia. Cuando en los años 80 estalló el escándalo del Banco Ambrosiano, la Santa Sede se excusó diciendo haber sido víctima de Sindona. Pero no fue así. Para financiar su expansión imperialista, Pablo VI aceptó hacer una alianza con la mafia que le proporcionaba dinero fresco en cantidad abundante. Después que las cuentas y deudas del Banco Ambrosiano fueran canceladas, la Santa Sede se esforzó en hacer creer a la opinión pública que la situación había sido saneada. La investigación llevada por el Inside Fraud Bulletin demuestra que tampoco es así. Además del Vaticano y la mafia, en la quiebra fraudulenta del Banco Ambrosiano estaba con ellos la logia Pedue de Licio Gelli. Así se financiaron muchas de las matanzas cometidas por los fascistas en Italia, en España y en América del Sur y Central en los años 70 y principios de los 80. Esas fabulosas sumas de dinero fueron canalizadas a través de paraísos fiscales como Panamá o Nassau, que después servirían para financiar todo tipo de operaciones secretas, asesinatos de militantes y dirigentes progresistas, golpes de Estado, desestabilizaciones de gobiernos, etcétera El ex dictador panameño Noriega, un agente de la CIA que integraba la logia mafiosa, intentó sin suerte que el Vaticano intercediera para su liberación tras ser derrocado de la presidencia de Panamá. Desde el final de la Guerra Mundial, el Banco Vaticano encubre numerosas operaciones internacionales de blanqueo de dinero de gran enverradura. Si entonces fueron fondos expoliados por los nazis, luego fueron las guerras encubiertas de la CIA y el dinero sucio del crimen organizado. El Banco Vaticano es una de las 10 principales plazas financieras más frecuentemente utilizadas para el blanqueo de dinero. Es el principal destino de más de 55.000 millones de dólares de dinero sucio italiano, colocándose de ese modo en la octava posición de los destinos más utilizados a través del mundo para el blanqueo del dinero en sucio. ...muy por delante de los paraísos fiscales... ...como Bahamas, Suiza o Liechtenstein. Una investigación reciente del diario inglés London Telegraph... ...menciona al Vaticano como uno de los principales estados cut-out como los otros existentes en paraísos fiscales como Nauru, Macao y las Islas Mauricio. Un estado cut-out es un estado cuya legislación sobre el secreto bancario impide toda posibilidad de rastrear o encontrar una pista sobre los orígenes de los fondos financieros que son depositados o se colocan allí. A diferencia de otros paraísos fiscales, el blanqueo de dinero en el Vaticano no se lleva a cabo por los bancos privados extranjeros que operan allí, sino por el banco oficial, el Instituto per Perleopere di Religione, que está reconocido por el Bank for International Settlements y que desde enero del 2002 tiene autorización para emitir euros vaticanos, a pesar de que el Vaticano no es miembro de la Unión Europea. En el caso Alperin contra el Banco del Vaticano, que se sigue en San Francisco, el abogado del banco, Franco Grande Stevens, declaró bajo juramento ante el tribunal que el Banco del Vaticano está bajo el control del Papa y que los archivos del banco no se conservan más allá de un período de 10 años. Las pruebas se acumulan para demostrar que las actividades del banco se asemejan más a actos de piratería que a obras de caridad. Archinkus, el banquero de Dios. En 1972 se produce un hecho decisivo. El cardenal Marchincus vende la banca católica del Véneto al banco ambrosiano de Roberto Calvi, sin consultar al obispado de la región. Con tal mala suerte para todos que el obispo era el cardenal Albino Luciani que llegaría papa seis años después con el seudónimo de Juan Pablo I. Cuando Luciani se entera, pide entrevistarse inmediatamente con marchincus y se produce un enfrentamiento brutal entre ambos, lo cual significa un enfrentamiento con la CIA, la mafia, la logia Petue, la red Gladio, la OTAN, en fin, con todo el poder tan sólidamente establecido desde 1945. Por su parte, Luciani se da cuenta de que las cosas están mucho peor de lo que cabía imaginar de que la corrupción ha gangrenado a todo el dispositivo vaticano enredándole en los más mezquinos asuntos que por lo demás están a punto de reventar Además, el secretario de Estado del Vaticano Giovanni Benelli el hombre de confianza de Pablo VI le informa a Luciani de la existencia de un acuerdo secreto entre Roberto Calvi Michele Sindona y Marchincus para aprovechar el amplio margen de maniobra que tenía el Vaticano para realizar evasiones de impuestos y movimientos de divisas. Pero quién es exactamente Marchincus? Nacido el 15 de enero de 1922 cerca de Chicago, Paul Marchinko se ordenó sacerdote en 1947 y fue adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores del Vaticano. En 1946 fue guardaspaldas del Papa Pablo VI, su consejero de seguridad y, sobre todo, confidente del secretario del Papa, Pascual Emaquí, miembro de la Logia Betúe. Pablo VI le nombró obispo y luego secretario del Banco Vaticano. Su mentor era John Patrick Cody, obispo de Chicago desde 1965. Cody había pasado un tiempo en Roma, trabajando en el Colegio Norteamericano y posteriormente en la Secretaría de Estado, convirtiéndose en un hombre muy próximo a Pío XII y al futuro Pablo VI. De regreso a Estados Unidos a principios de los años 70, Cody canalizaba la mayor parte de las inversiones del Vaticano en la bolsa estadounidense a través del banco Illinois Continental, en Chicago. Cody y Marcinkus eran amigos y trabajaron estrechamente en estas transacciones bancarias. Cody desviaba los dólares de Chicago a Polonia, vía Vaticano, lo que siempre fue muy apreciado por el Papa Polaco, que se convirtió en su más fiel paledor. En todas sus diócesis, el obispo Cody desviaba los fondos a la cuenta de una amante, de manera que por donde pasó, las diócesis de Nueva Orleans y Kansas, dejó un reguero de estafas. En 1970 invirtió ilegalmente dos millones de dólares en acciones de Penn Central, y solo unos días más tarde la empresa quebró. En 1973 fue investigado por el FBI por su participación directa en el lavado de dinero de la mafia por el Banco Vaticano. En enero de 1981, un jurado federal citó a Cody para comprobar sus archivos financieros, pero el obispo rechazó la petición. En septiembre, el Chicago Sun Times publicó una colección de graves crímenes cometidos por el obispo. En abril de 1982 murió, y con él, la investigación sobre sus crímenes. Sindona le presentó a Calvi a Marchincus en 1971. ...entablando relaciones muy estrechas entre los tres. Una de las ramificaciones de Banco Ambrosiano en Nassau... ...tiene a Marchinkus en su Consejo de Administración. A comienzos de 1980, el Vaticano tuvo que prohibir expresamente... ...que Marchinkus y los cardenales Giuseppe Caprio y Segui Guerri... ...declararan a favor de Sindona... ...que estaba siendo juzgado en Estados Unidos por estafa, conspiración y malversación de fondos relacionados con la quiebra del Franklin National Bank. Marchinkus decidió comprar acciones a grandes multinacionales como Coca-Cola, Imebe o ITT, y revenderlas en bolsa con beneficios, pero para hacer más fructíferas esas inversiones, recurrieron a falsificaciones de la mafia norteamericana. Sin embargo, los duplicados fueron tan malos que no lograron convencer a ningún comprador. Marchinkus nunca fue a la cárcel gracias a la protección diplomática del Vaticano. El secretario de Estado, Henry Kissinger, estaba a punto de solicitar la extradición de Marchinkus cuando estalló el escándalo Watergate. Ni siquiera fue removido de sus cargos. Es más, Boitila, el futuro papa Juan Pablo II, le ascendió. Era un hombre muy agradecido y sabía devolver los favores. Una altra pausa musical, recordeu que esteu escoltant Ondra Libre al 91.4 de la FM de Barcelona i que aquest programa us el podreu descarregar al vostre ordinador consultant el blog www.espaialliberat.blogspot.com Kiss again never to know why again you don't know never to kiss her again never to know why again contento de escuchar de que hagas programas de estos informativos, ¿no? Ah, gracias. que da mucha, no sé, mucho despertamiento mental, ¿no? Y yo desde aquí quisiera decir muchos mucha gente, si es que son participativos todavía en las casas de bruja esto donde se esconden tantos santos de bronce y tanta riqueza, cuando medio mundo está muriéndose de hambre. Y que mm. todavía... Conscientos e inconsciente todos participamos en, en estas fiestas, yo que sé, de apariencia, ¿no? Bostizos, comuniones, bodas. Y, claro, y por otro lado, eh, lo hacemos en nombre de un agradecimiento divino. Y por otro lado, Dios nos ve. Todas estas tricky manejes, ¿no? Ah. De subvencionar con los dineros que piden a los pobres, eh, débiles de sentimientos, ¿no? Porque damos para una causa creyendo que justa y después estos manipuladores y corruptos la utilizan para eliminar toda aquella gente que va en contra de sus intereses económicos. ¿no? Lo cual quiere decir que son más humanos que ellos y ellos tienen todo el, el proteccionismo judicial mm -hmm. jurisdiccional, eh, parlamentario, donde hay una serie de leyes que reprime a los que ya estamos reprimidos para enriquecer a ellos más manipulan los precios del agua, de té, todo. Y el pueblo encima vamos ahí para esperando que venga el pobre Jesús y nos liberalice. Yo creo que tenemos que crecer como personas, como individuos, reorganizarnos y desenmascarar todo esos sinvergüenzas que se refugian en el nombre de la religión, en el nombre de la política y en el nombre de las buenas corbatas y los trajes. Pues es mendigna, ¿no? Porque a veces veo gente que tiene un odio hacia otros indiferentes hayan nacido más pobres, hayan nacido en otra nacionalidad, y están podridos de odio y de fanatismo. Y sin embargo no somos capaces revelando contra toda esta pudedumbre que tú has dicho. Mm. Yo había leído algo sobre sobre esto, ¿no? Porque hay también un libro que se titula El Vaticano contra Dios, qué información de esto, ¿no? Pero bueno, como bien sabemos, la Iglesia y la economía tienen los medios de comunicación protegidos por... Informaciones de estas dan muy poco, dan mal problema de la pantoja, el gran hermano, bueno, cosas donde aún pudre más el pensamiento y lo distorsiona. Pero te quiero dar las gracias porque hagas programas así y la gente que tenga voluntad de escuchar porque te escucha muchísimas gracias por llamar yo creo que yo creo que es muy importante la, la, la reflexión que has hecho y, y bueno aprovecho la llamada más que nada para decir que, que si hay alguna persona con, con sentimientos católicos y que sea creyente que espero que no se sienta ofendida porque yo no voy contra pues espero que este programa nos ha entendido como contra su creencia personal sino contra la institución que se aprovecha de esa creencia no bueno, bueno, y yo otra cosa manera... es que el programa sea agnóstico pero bueno que, que sí es otra cosa no Yo de cierta manera contra la persona que participa a veces en el voto, a veces en la, en la asistencia a una iglesia donde hay muchos metros, muchos metros para un señor y su ama de llave, y otros sí. a la intemperio durmiendo. Yo creo que lo que tú has dicho, esos señores asesinos del año 39, 40 y tanto, uh -huh. como Gilles, como Franco, como Mussolini, y encima que aún tengamos la cara dura de aplaudirlos, monumentos, pero bueno, que si mataron a 60 millones de personas, ¿es que no eran hermanos, hijos de Dios, eso? Mm. Hombre, eso, eso es lo que me diga. mira la persona en sí, la que participe, tenga sus creencias, muy bien, lo que quiero que sea asesore de la puderumbre que por detrás, de esos predicadores eso sí es que tanto hablan de escribas, y ellos mismos son escribanos. Mm. Bueno, un abrazo. Muchas Salud. gracias por llamar, eh. A ti. Saludos. Un abrazo. Hasta luego. Bé, doncs, eh, després d'aquesta trucada, anem a, anem a encarar ja la part final del, del monogràfic d'avui, parlant d'un dels temes eh, que poden són més controvertits encara dins de l'Església, que és l'enverinament de Joan Pous I. Eh... Uh... Després de parlar sobre això, eh, esperem aprofitar l'última part del programa, doncs, per continuar amb les notícies, els, eh, els breus i, i una mica d'agenda. Per situar-nos havíem dit que el L... No sé com es diu en català l'Obispo Luciani havia tingut la seva primera topada amb el cardenal Marchincus, però és que després aquest, eh, aquest obispo serà Papa en la persona de Joan Pau I. Desde el primer tropiezo de Luciani con, con Marchincus en 1972, hasta su elección como papa en 1978, transcurren sólo seis años. El 27 de agosto de 1978, gracias al trabajo entre bastidores realizado por Benelli, más del 80% de los votos de los cardenales se inclinan a favor de Luciani lo que provoca la indignación de los cardenales más reaccionarios vinculados al imperialismo estadounidense, la mafia y el lavado de dinero, que se habían quedado en minoría en la defensa de su hombre fuerte, el polaco Karol Wojtyla. El secretario de Estado del Vaticano, Jean billot un operador de Washington y de la mafia financiera en la Santa Sede, ...declaraba públicamente antes del ascenso de Luciani... ...he encontrado al futuro papa... ...será el cardenal Boitila... ...se equivocó... ...nada más acceder a la cúspide de la iglesia... ...el nuevo papa Juan Pablo I... ...decide destituir a Marchincus ...otro golpe a la mafia y a los imperialistas de la Casa Blanca... ...todo esto sonaba a depuración a saneamiento de las cloacas y ante ello en Washington se echan a temblar. Luciani chocaba con los intereses enquistados en la cúpula del Vaticano, de los cuales se valía Washington para consolidar su alianza con la Iglesia Católica. Existía el riesgo de que las sólidas conexiones financieras y políticas de la mafia italo norteamericana en el Vaticano quedaran cortadas de raíz. Bajo la batuta del arzobispo genovés Giuseppe Siri, la Casa Blanca había recorrido los pasillos intrigando para imponer a su candidato, el polaco Karol Wojtyla. Y siguieron conspirando tras la fumata blanca para derribar a Luciani, que se disponía a revisar la estructura de la curva, curia <coughs> perdón corroída por los servicios de inteligencia estadounidenses asentados en Roma. Según relata Camilo Basoto, periodista veneciano y amigo personal de Juan Pablo I, Luciani pensaba tomar abierta posición, incluso delante de todos, frente a la masonería y la mafia. Luciani solo duró 33 días en su pontificado, lo suficientes para dar lugar a una conspiración contra su vida. Con su enfrentamiento a la mafia dentro del Vaticano, se convirtió inmediatamente en el hombre que debía morir. El 28 de septiembre de 1978, Juan Pablo I firmó el relevo de marchincus como jefe del Banco Vaticano por el Cardenal Abo. A las 6.45 de la mañana del día siguiente, apareció muerto en su cama. En ese momento, marchincus se encontraba en el patio cercano al Banco del Vaticano, pero su residencia no estaba dentro del Vaticano, sino a 20 minutos de allí. Su, pre su presencia en el Vaticano a aquella hora nunca ha sido explicada, porque no era precisamente muy madrugador. Todo parece indicar que utilizaron una dosis extremadamente fuerte de un vasodilatador, efortil o cortiplex. Le encontraron muerto con papeles sobre las destituciones que iba a efectuar e informes sobre las actividades de la banca vaticana, dispersos encima de la colcha y por el suelo su muerte no fue pues instantánea ni estando dormido cuando llamaron al siniestro cardenal Billot, se apordedró inmediatamente de todos los papeles antes de interesarse por el difunto papa Luciani tenía siempre junto a su cama un frasco de fortil medicamento que le regulaba la baja tensión arterial Billot lo hizo retirar inmediatamente 23 días antes de su fallecimiento, Luciani había tomado té en el Vaticano con el metropolitano Nicodim, patriarca de la iglesia ortodoxa rusa de Petersburgo. Por cortesía, esperó a que el patriarca ruso empezase a beber antes que él, y cuando iba a llevar sus labios a la taza, vio como el patriarca se desplomó muerto. Nadie analizó el té. Intentaron asesinar a Juan Pablo I y el sirviente confundió las tazas... La Iglesia Católica contabiliza ya 40 asesinatos pontificios, muchos de ellos por envenenamiento. la muerte de Luciani, Juan Pablo I, en su condición de secretario de Estado, Villot tomó las riendas del Vaticano y su conducta sospechosa atrajo enseguida la atención de la prensa. Re reclamó una autopsia. Villot se negó también. Murió solo seis meses después del Papa. Era el comienzo de un sangriento rosario de cadáveres. El 29 de enero de 1979 fue asesinado el magistrado de Milán, Alessandrini, que investigaba el caso de Banco Ambrosiano. En marzo de 1979 fue asesinado un periodista que estaba investigando los negocios de Sindona y la conexión vaticana con el narcotráfico y la mafia. El 11 de julio de 1979 fue asesinado Giorgio Ambrosoli, poco después de que declarara sobre los vínculos que mantenía Sindona con el Banco Ambrosiano de Milán, dirigido por Roberto Calvi, así como con Marchincus y la logia P. Due. Ambrosoli era un abogado que había investigado a Sindona durante cinco años, acumulando numerosas pruebas en su contra. Pocos días después fue asesinado el teniente coronel Antonio Barisco, ...jefe de seguridad de Roma que había interrogado a Ambrosiolli. En octubre de ese año explota una bomba en el apartamento de Enrico Cuccia... ...director de media banca ...que había declarado oír a Sindona amenazar de muerte a Giorgio Ambrosiolli. En mayo de 1980 Sindona intenta suicidarse en la cárcel... ...y en junio es condenada a 25 años de prisión. Roberto Calvi intenta suicidarse en la cárcel... ¿A dónde va a parar acusado de estafa? La banca vaticana asume la deuda de más de mil millones de dólares que habían contraído varios bancos controlados por Calvi. En abril de 1982 intentan asesinar a Roberto Rossone, director general del Banco Ambrosiano que estaba intentando limpiarlo. El 18 de junio de 1982... Roberto Calvi se ahorca en el puente Blackfears de Londres y días más tarde se descubre un agujero de 1.300 millones de dólares en el Banco Ambrosiano de Milán. En octubre de 1982, Giuseppe de Laca, ejecutivo del Banco Ambrosiano, se cae por una ventana del banco. A finales de 1983, Miquel Esindona es encontrado muerto, envenenado en la cárcel de máxima seguridad italiana de Boguera, a donde había sido extraditado desde Nueva York. El de Lucchiani, Juan Pablo I, fue preparado por la CIA para poner en su lugar al papa polaco con el que pensaban atacar a los países del este de Europa. Fue el inicio del desmantelamiento del telón de acero. El papa fue envenenado el 28 de septiembre de 1978, fue el segundo papado más breve de la historia desde León XI, que murió en abril de 1605, menos de un mes después de su elección. El vapado de Boitila se creó, pues, gracias al asesinato de su antecesor. La santa mafia se había de, le liberado de la depuración y ya tenía a uno de los suyos en lo más alto. A su vez, Boitila sería objeto de un intento de asesinato tres años después. En Roma había más crímenes que en los peores años de Chicago. Ya Papa, Boitila, se negó a que funcionarios de la banca vaticana sospechosos de la, del envenenamiento de Lucchiani... ...prestasen declaración ante los jueces e italianos e incluso destruyó pruebas. El polaco Boitila era el hombre del imperialismo estadounidense en el Vaticano. El de la logia P2, de la mafia y de Gladio. Marchinkus volvió a su puesto al frente del banco vaticano... Y comenzó a desviar ilegalmente millones de dólares del banco vía Banca Ambrosiana a la financiación del sindicato polaco Solidaridad y los grupos nazis operativos tras el telón de acero. El 28 de septiembre de 1981, aniversario del asesinato de Luciani, Wojtyla ascendió a Marcinkus a arzobispo y presidente de la Comisión Pontifical del Vaticano un cargo de gobernador del Estado teocrático y naturalmente conservó su puesto como jefe del Banco Vaticano. Ante las dificultades financieras causadas por la quiebra del Banco Ambrosiano, el Papa se puso en manos del Opus Day con sus conexiones en Estados Unidos y España. Continental Illinois Bank, Banco Popular Español, Esfina... Banco Atlas, Bank Union, Fundación General Mediterránea, Mediterránea y Rumasa, entre otros. Por eso, en octubre de 1982, una de las primeras medidas del gobierno, del Fe, del gobierno socialista de Felipe González, recién llegado al gobierno en España, fue la expropiación de Rumasa. Recordeu, esteu escoltant Onda Libre, el 91.4 de la FM de Barcelona. Després de la pausa musical, comencem amb les notícies i breus del programa. El podreu tornar a escoltar el pròxim dimarts a partir de les 10 del de matí. Comencem la lectura de les notícies i els breus a Onda Libre. Primer llegirem una crida que ens fan arribar els companys de lluita internacionalista www.lit-ci.com -si Aquí és on els podreu trobar i ens fan arribar una crida des de Gaza escrita per els companys palestins en lluita contra l'ocupació israeliana. Comença així i és amb data del 7 d'octubre de 2007. A tots els nostres amics a l'estat espanyol, companys i companyes de les federacions ufreres, companys i companyes de l'esquerra de l'estat espanyol, amics als moviments de solidaritat. Salutacions obreres a tots. Escrivim aquesta carta quan el poble palestí travessa les circumstàncies polítiques i de seguretat més perilloses. De fet, el pitjor moment en la història de Palestina. Israel està imposant un setge injust i injustificat sobre els palestins que provoca el deteriorament de les condicions de vida a un nivell que afecta tots els detalls de la vida dels palestins, particularment dels treballadors, les dones, els nens i els ancians. A mesura que passen els dies, ens veiem incapaços d'aconseguir el mínim vital de menjar, tractament mèdic, habitatge i educació. A l'hora, confiscacions de terra, demolicions d'edificis, expansió d'assentaments, el mur de segregació, repetides incursions sobre els territoris palestins, assassinats i massacres i violació de la llibertat de moviments. Israel s'està desentenent dels seus compromisos i ignorant el dret legítim dels palestins a la llibertat i la independència. D'altra banda, l'espiral de violència de l'ocupació ha motivat l'augment de la violència interna que ha esclatat amb els últims enfrontaments entre faccions palestines. Sabem per la nostra experiència que els treballadors sempre han estat en la primera línia de la lluita per l'alliberament social i nacional, però aquest paper es veu ara greument afectat com a resultat de les alarmants circumstàncies generals en el conjunt de Palestina i particularment en la Franja de Gaza. Així creiem que és urgent treballar per a la millora de la situació dels obrers i aixecar el bloqueig imposat sobre ells. Estimats amics, us escrivim aquesta carta pensant en la universalitat de les causes dels treballadors i el seu dret universal a exercir els seus drets i jugar el seu paper. Ens us animem, ens animem a escriure. -uns, us animem a escriure'ns per les per les vostres posicions avasades i el suport que, en el passat, heu donat als treballadors a Palestina. Us demaneu ajuda per actuar a la millora de la situació dels treballadors palestins. Us demanem que organitzeu activitats per a pressionar sobre l'ocupació israeliana i aixecar el setge i l'embargament imposat als pal·lectius. Actuar amb els nostres amics en tot el món per forçar l'ocupació a respectar les convencions internacionals i els acords relatius a l'ocupació militar i l'obligació de l'ocupant de garantir als treballadors l'accés al seu lloc de treball i, en conseqüència, protegir la seva font d'ingressos com un pas vital per a reduir l'atenció a l'àrea i respectar els drets humans. Exigia a Israel que retorni als treballadors dels territoris ocupats les sumes que es van retallar dels seus sous. Mentre treballem per evitar que el poble palestí caigui en un desastre intern, no deixem de lluitar per aconseguir que es garanteixin els drets econòmics i socials dels treballadors. Vosaltres sempre heu donat suport al poble palestí per aconseguir els seus drets legítims de llibertat i independència. Creiem que és el moment per a tots els que us preocupen els drets humans a escala global per actuar i forçar a l'ocupació il·legal i la... realiana a aixecar les sancions col·lectives imposades sobre els palestins. Salutacions per tots, confiant en el vostre paper per ajudar els treballadors palestins a recuperar el seu ritme normal i digne de vida. Des d'Onda Libre us hem llegit aquest comunicat que han fet els treballadors palestins de la Franja de Gaza i han signat tot una sèrie de col·lectius d'allà. Us penjarem al nostre blog on podeu enviar les vostres signatures per solidaritzar-vos amb aquests companys de Gaza en lluita contra l'ocupació israeliana i per la llibertat social i nacional. Recordeu que el blog és www.espaialliberat.blogspot.com passarem a llegir la campanya de solidaritat amb la pressa política greument malalta Fina García Aramburu Les mostres de solidaritat amb Fina García Aramburu pressa política del Partit Comunista d'Espanya reconstituït greument malalta prenen força d'internacionalisme Fins ara s'han enviat diversos centenars de targetes a institucions penitencieres exigint la seva posada en llibertat S'ha realitzat una reaixida concentració davant la presó del Calameco a Alcalá de Nares. El passat mes de juny s'han editat pamflets, cartells, cartes de denúncia i solidaritat. La denúncia solidària ha, creat ha creuat ideologies, fronteres i oceans. Són ja nombroses les organitzacions polítiques, socials i culturals que s'han posicionat per exigir la immediata llibertat d'aquesta presa política sagrestada i en perill imminent de mort. També es poden enviar suports a títol individual. En aquest cas és imprescindible el nom i número de DNI. Les signatures individuals rebudes no es fan públiques fins més avançada la campanya. Us resssennyem les signatures col·lectives de periodistes de mitjans públic rebudes fins ara i continuen arribant- Feu... i continuen arribant. Feu-nos arribar la vostra. Gràcies, salut i resistència. Per poder ajudar a difondre la gravíssima situació de FINA i adherir-vos a la llista de solidaritat amb FINA, eh, este, us podeu adreçar al següent correu electrònic eh, sricatalunya.es o ve a ni que també aquestes eh, direccions de correu electrònic per solidaritzar-se amb aquesta presa política comunista greument malalta que és Fina García Aramburu, també ho penjarem al blog eh, de al blog de Onda Libre que com ja us ho he dit, tresdobles.espallaiberat.blogspot.com. Doncs ja sabeu per poder-vos solidaritzar tant amb els companys palestins com amb la Fina Garcia, Aramburu. Consulteu el nostre blog que ja hi penjarem tant els comunicats que ens han fet arribar, com les direccions i d'e-mail o de correu on podeu enviar les vostres signatures de solidaritat. i fins aquí notícies breus i ara aprofitarem els últims 5 minutets del de matí d'aquest matí o aquest mitjà vostra a Onda Libre per fer agenda. I fixing a hold when the rain gets in and stops my mind. Comencem l'agenda d'Onda de Libre dels actes polítics per la pròxima setmana. En concret, pel pròxim 27 d'octubre, marxa a Guat Ras. Convocada pel col·lectiu en solidaritat amb els presos i preses independentistes catalans, Rascat. Després de la marxa a Cambrians, Rascat us convoca el 27 d'octubre, a les 6 de la tarda, a la Rambla de Poblenou, cantonada Pere Quart, per realitzar una marxa fins a la presó de Wat Ras, on estova empresonada la Laura Riera des del passat mes d'agost. <totipos> Doncs ja sabeu, aquest pròxim 27 d'octubre marxa a WatRas convocada pel col·lectiu Rescat de Solidaritat amb els presos i les preses independentistes. I més proper, el pròxim dia 24, que cau en dimecres, presentació de les candidatures a les primàries d'Izquierda Unida i Esquerra Unida i Alternativa. El pròxim dimecres 24, a les 7 de la tarda i fins a, dos quarts de nua, de, oi, fins a dos quarts de nou, hi ha un acte públic amb la participació de Marga Sanz, candidata a la presidència del govern per Izquierda Unida, Ramon Franquesa, candidat per Barcelona, i Albert Miralles, candidat per Girona. Això tindrà lloc a Barcelona, al centre cívic Fort Pien, carrer Ribes 14, a prop de l'estació del nord, metro línia 1, Art de Triomf. Per més informació podeu consultar el blog democraciaradical.blogspot.com democracia que qui va escoltar el programa de la setmana passada ja sabrà que és el blog de la Marga Sanz és la candidata alternativa a Gaspar Llamazares a les pròximes presidencials i a les primàries, per suposat, d'Izquierda Unida. Això serà el pròxim dimecres 24 d'octubre al centre cívic Fort Pien, Carrer Ribes, 14, a partir de les 7 de la tarda. I per últim, el mateix dissabte 27 d'octubre, eh, aquell dia que ja hem dit que hi havia la marxa a Watràs, hi ha una xerrada sobre el pensament i l'obra de Thomas Sankara, organitzada per Somnis d'Esperts i l'Assemblea de Joves de Manresa. El dissabte 27 d'octubre de 7 i mitja a 10. <totipen -se> És una xerrada sobre el pensament i l'obra de Thomas Sankara, president de Burkina Faso, assassinat en un cop d'estat el 15 d'octubre de 1987 després d'encapçalar una revolució antiimperialista que retornà la dignitat a un dels pobles més empobrits de l'Àfrica neocolonial. I presentació del llibre El caso Sankara, novel·la negra sobre la vida de Thomas Sankara... A càrrec d'Antonio Lozano, autor del llibre El caso San Cara. Right, right, Això es farà al carrer Verge de l'Alba, número 4, a Manresa. Doncs l'ho dit aquesta xerrades sobre el pensament i l'obra de Thomas encara el pròxim dissabte 27 d'octubre, a Manresa, a la carrer Verge de l'Alba 4, a partir d'alesè uh, ho torn a dir, a partir de les set i mitja. Eh? Sí, Se i mitja de la tarda. I bé, doncs amb això ja donem per finalitzar el programa en el dia d'avui a 14... Oh, perdó, sí? No, sí, 21 d'octubre del 2007. Us emplacem fins a la setmana que ve. Moltes gràcies a tots i a totes per haver estat a l'altre costat escoltant i donant-nos recolzament. Fins la setmana que ve. Recordeu, el programa es remetrà el dimarts a partir de les 10 del matí o veus el podreu descarregar a www.espaialliberat.blogspot.com Fins la setmana que ve.